Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te bendecimos, oh Dios, y te pedimos, hállase tu voluntad.